Bueno compañeros, a continuación vamos a dar la palabra al compañero de apoyo, bueno, el grupo en solidaridad con la tribu Yaqui. Vamos vamos a escuchar atentamente todos los antecedentes de la lucha que viene dando la tribu Yaqui. Por favor compañero. Muchas gracias este, por estar aquí presentes. La verdad es que para la tribu Yaqui, para quienes apoyamos esta lucha es muy importante que, que estemos aquí reunidos ¿no? y, y principalmente que, que nos estén apoyando en, en esta lucha que, que no solo es por el agua, también es, es por la vida, es por todo, no la existencia misma, lo, el futuro de la tribu. Yo quiero hacer un, una, un breve resumen o un señalamiento de la, de la lucha histórica en, a, en función del agua. bueno La presidencia de Lázaro Cárdenas marcó el inicio de las negociaciones que dieron pie al otorgamiento por el Estado de la resolución que titula definitivamente y precisa la ubicación de los terrenos que restituyen a la tribu Yaqui, firmado el 30 de septiembre de 1940, y que establecen en su segundo punto el aprovechamiento de hasta el 50% de las aguas almacenadas en la presa Langostura, además de las aguas no controladas para la ampliación de tierras de labor agrícola. Esto no solucionó los problemas de los yaquis, en su lugar, sería causa de nuevas disputas por el reconocimiento legal del territorio y el agua. De la misma forma, la construcción de dos presas, el novillo y el obiachic, para almacenar las aguas del río, afectaría su caudal y sería destinada para satisfacer la demanda de poblaciones urbanas no yaquis, y el distrito de riego del Valle del Yaqui y la agroindustria asentada al sur de Sonora. El agua que realmente se le ha asignado a los pueblos yaquis... ...ha impedido el desarrollo de los pueblos... ...que en conjunto suman una, po una población aproximada de 45.000 individuos... ...incluso ha provocado que terrenos se contaminen por la intrus intrusión salina... disminuyendo con ellos sus cultivos... ...cuya consecuencia es que no todos los yaquis se dedican a la agricultura... ...y por lo tanto tenga que tengan que vender su fuerza de trabajo fuera de su territorio... ...aunque los problemas derivados por la ejecución de la resolución... Este es el único instrumento jurídico en el que se basa la tribu yaqui para exigir el cumplimiento de sus derechos por el agua y sobre todo llevar a cabo la defensa contra las acciones que por 70 años los han despojado de territorio y agua. Ese es el, el argumento principal que está en este, en este recinto. El caso emblemático en el despojo del agua es el Acueducto Independencia por las dimensiones del proyecto, la, la ilegalidad de las acciones y el desprecio hacia los derechos humanos todo en el marco de los avances democráticos supuestamente que tiene el país, que evocan más a una época porfirista que a un país sustentado en sus pueblos como, como indica la Constitución Mexicana. Dicha obra hidráulica forma parte del proyecto Sonora Sí, Sistema Integral, cuya administración de, depende del Fondo de Operaciones de Obras Sonora Sí, organismo creado por el gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, en mayo de 2010, y que consiste en una tubería conectada en la presa El Novillo, localizada en el río Yaqui, hacia la presa Abelardo L. Rodríguez, en la ciudad de Hermosillo, con una extensión de 172 kilómetros entre presa y presa, y una cap capacidad inicial de transportar 75 millones de metros cúbicos, y un costo oficial de 3.860 millones de pesos. Desde mediados de 2010, previo los inicios de las obras, la CEMARNAP, a través de Conagua, otorgaba los primeros parámetros de... ...de agua para el Acueducto Independencia. Se llevaban a cabo las licitaciones para su construcción... ...se realizaba el manifiesto de impacto ambiental... ...por Semarnap, aprobado en febrero de 2011. Acciones que en ningún momento fueron consultadas con la tribu Yaqui... ...para informar y obtener su consentimiento. En octubre de 2010, por medio de la prensa local... ...la tribu Yaqui conoció las intenciones del traslado de, del agua del río a Hermosillo señalando en primer lugar la ineficiencia de la red de tuberías con pérdidas de agua de hasta 40%, lo cual contradecía la postura gubernamental de llevar agua para consumo humano. Por otro lado, se denunciaba la instalación de grandes empresas nacionales y extranjeras en la zona industrial, las cuales no sólo podrían localizarse en dicha ciudad mediante el abastecimiento de grandes volúmenes de líquido provenientes de la presa El Novillo. Asimismo, el fomento de viviendas populares para la expansión poblacional destinada a satisfacer la demanda de empleo de dichas empresas además desde el aspecto ambiental su construcción provocaría afectaciones ecológicas a lo largo de la cuenca al modificar patrones hidrológicos de regiones subsidiarias de las aguas río arriba desde el inicio de sus acciones el ...y los actos mediáticos de intimidación... ...los pueblos ya que se han declarado... ...como pueblo originario en resistencia civil pacífica... Ya han emprendido acciones para... ...por ejemplo tomar la carretera federal número 15... ...que ha sido en dos ocasiones... ...la primera de manera permanente de septiembre de 2011... ...para presionar al gobernador Guillermo Padres Elías... ...que acatara las disposiciones que, tiene, que, de, que detienen las obras... ...cuya duración de una semana... ...terminó con la represión de los cuerpos de policía estatal y federal... ...la segunda en noviembre de 2012 como acto simbólico para manifestar su descontento por la presencia de Felipe Calderón y su intención de inaugurar el Acueducto Independencia. Ante la amenaza del Acueducto Independencia y el término anunciado de la obra, la tribu Yaqui ha confiado en el derecho mexicano e internacional y ha logrado avances de trascendencia para hacer valer los derechos de los pueblos indígenas. De esta manera, La exploración por la vía jurídica ha rendido frutos y prueba de ello es la medida cautelar de agosto de 2011 otorgada por el Tribunal Unitario Agrario que impide disponer de cualquier volumen de agua proveniente del río Yaqui y de la presa El Novillo, mientras no se resuelvan los derechos establecidos en el decreto de 1940. Pese a la medida cautelar y otras órdenes judiciales que terminan de tener las obras, el gobierno de Guillermo Padres Elías se ha negado a acatar... Las órdenes judiciales incurriendo en desacato junto con los funcionarios operadores del proyecto Sonora Sí. Las disposiciones existen, pero no hay quien obliga al gobernador de Sonora a respetar la ley. Pareciera que el Estado mexicano se le olvida que debe respetar la ley frente a los cacicazgos. Corresponde al máximo tribunal de justicia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicar esa justicia emanada de la Constitución Mexicana y del Derecho Internacional para dictar sentencia contra las faltas por violaciones al debido proceso que Semarnap, en sus atribuciones, cometió en la autorización del Manifiesto de Impacto Ambiental correspondientes a la construcción del Acueducto Independencia. El fallo de la Suprema Corte sería un avance, no sólo para los pueblos yaquis, también para todos los pueblos indígenas del país, ya que el tema de fondo es el derecho a la consulta ante proyectos que afectan los territorios y bienes naturales de los pueblos indígenas. La Suprema Corte atrajo el expediente 631-2012 ante el recurso de revisión que Semarnap interpuso al amparo 461-2011 otorgado por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora y que es a favor de la tribu Yaqui y que fue resuelto por el Juzgado Cuarto de Distrito de Culiacán, Sinaloa cuya resolución del 4 de mayo del 2012 otorga amparo y protección a las autoridades tradicionales para el efecto de que el Director General de Impacto y Riesgo Ambiental adscrito a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMORNAP declara insubsistente la resolución en materia de impacto ambiental emitida en febrero del 2011 donde se autoriza la construcción del acueducto de independencia todo el amparo es a raíz de que no hubo audiencia previa. El amparo señalado otorga a los demandantes, la tribu Yaqui, los atributos como integrantes del pueblo indígena y por y por tanto con derechos facultados en el artículo 2 de la Constitución Mexicana y las disposiciones normativas que integran el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Por otro lado, concluye que la acueducto independencia si sí afecta los derechos de disposición del agua que tiene la tribu Yaqui en relación al caudal que se encuentra almacenado en la angostura pues dicha presa es una de las principales fuentes donde se alimenta la acueducto independencia el tercer punto a resaltar es la legitimidad de la tribu Yaqui para presentarse bajo el amparo jurídico y proteger sus derechos como comunidad tribal en relación al agua de la presa la angostura por tanto la tribu Yaqui si sí tiene interés jurídico en otro sentido el amparo hace énfasis en que las autoridades responsables del proyecto del acueducto independencia vulneraron las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica del artículo 14 de la Constitución Mexicana. Ahora bien, este amparo fue atraído por la Suprema Corte ante el recurso de, interpuesto por Semarnap y por las constantes negativas del gobernador de Sonora por acatar los resolutivos de jueces regionales en, en la entidad. Semarnap Alude a que la tribu yaqui no tiene personalidad y carece de interés jurídico, que nos afectan los derechos de disposición de agua, entre otros. Argumentos que la Suprema Corte, en calidad de ser la máxima autoridad en el respeto a las leyes mexicanas y las cor las correspondientes a las ratificadas en el orden internacional, puede desechar apegándose a dicha legalidad, bajo los siguientes premisas a las que la tribu yaqui y sus abogados han apelado por su dimensión legal. El artículo segundo de la Constitución Mexicana señala La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá, se ejercerá en un marco constitucional de autonomía. Esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en, y, en consecuencia, la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades. En todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitución. El Convenio 169 de la OIT es considerado derecho positivo al ser ratificado por el Congreso de 1999 y dispuesto según el artículo 133 constitucional. Y dice los artículos que los gobiernos deben respetar la cultura y valores de los pueblos en su relación colectiva con tierras y territorios, la protección y reivindicación de las tierras tradicionales independientemente de la existencia de títulos jurídicos y la consulta a los pueblos por los estados en caso de apropiarse de esos recursos y determinar si afecta territorio de los pueblos. De este convenio se desprende también que la autodeterminación y autonomía implica el derecho a la conservación y mejoramiento de su hábitat, la preservación de la integridad de sus tierras y el derecho a acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que ocupan y que han ocupado tradicionalmente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que los Estados tienen el deber de consultar de manera constante con las comunidades según sus según las normas tradicionales de ellos, cuyo, cuyo resultado es debe partir de un acuerdo entre las partes involucradas durante todo el proceso se deben informar clara y oportunamente de la situación, riesgos y problemáticas. Para el caso mexicano, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado en su recomendación 37-2012 de agosto de 2012, dirigida al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Maestro Juan Rafael Elvira Quesada, y al Licenciado Guillermo Padres Elías, Gobernador del Estado de Sonora, Que se, que se evidenciaron transgresiones a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, desarrollo y trato digno por servidores públicos del gobierno de Sonora y de la Semarnap, relacionados a la omisión de políticas que prevengan conflictos sociales y omisión de salvaguardar y respetar el debido proceso a, a la garantía de audiencia y consulta previa a la tribu Yaqui. Un elemento más y reciente en la impartición de justicia ha sido el protocolo para procurar justicia a los indígenas, dada a conocer en abril por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual reconoce garantías definidas por fuentes jurídicas internacionales, entre los cuales se encuentra la protección de tierras y recursos naturales, además de la participación, consulta y consentimiento ante cualquier acción que la afecte como pueblos. El llamado a la Suprema Corte se basa en que su resolutivo determinará en gran medida la sobrevivencia del pueblo yaqui, pero es el Estado, al final, quien debe quien debe hacer valer los derechos de los pueblos indígenas en general y de la tribu yaqui en particular. Por estas razones y las constantes violaciones del gobernador Guillermo Padres Elías para acatar las órdenes judiciales, así como la falta de voluntad del Estado mexicano para hacer respetar las resoluciones judiciales de la mano del Poder Judicial de la Federación, la entidad de Sonora se encuentra en un momento de ingobernabilidad, donde sobrevive el cacicalgo, el mando de un sector de un sector que intenta despojar a la tribu Yaki de los bienes esenciales de su cultura y sobrevivencia. Y quienes en la defensa por el agua del río yaqui han padecido represión, discriminación, hostigamiento y desconocimiento como pueblo indígena. Hechos que pretenden pasar por encima de sus derechos humanos, su libre determinación y su autonomía. Estamos aquí reunidos precisamente para defender esos derechos que no solo implica de la tribu yaqui sino el, el, el derecho de todos los pueblos indígenas. Adicional a esto, quiero leerles la importancia que tiene el agua para las comunidades yaquis. El agua es un bien natural necesario para la sobrevivencia de los seres vivos. A partir del uso y aprovechamiento, la sociedad humana ha logrado su desarrollo social en la transformación del espacio geográfico a ser base de actividades económicas, sociales y culturales. Para el pueblo Yaqui y Oeme, habitante en el desierto mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles, el agua y el río Yaqui es y representa su sobrevivencia cultural y económica, vinculación histórica que se remita al origen de su mundo, a su pasado inmemorial y a su mitología conocida, como vannateca agua sobre el mismo cielo cuando todo era agua el río jackqui es íntimo de la ritualidad y cosmovisión ya aquí era era poses, posesión de sus ancestros los surrem a quienes yo mulin anunció la llegada de hombres que traen consigo la religión cristiana unos aceptaron y se humanizaron en los yaquis de ahora quienes no quienes no aceptaron ...se fundieron con el monte, el mar, la sierra... ...son hormigas, lagartijas, serpientes, arañas o peces... ...o también son seres benignos y malignos... ...que se encuentran en el Uya Ania, el mundo del monte... ...espacio que engloba el paisaje natural más sus encantos. Por otro lado, el río ha dictado el ordenamiento espacial... ...de los pueblos y rancherías... ...la modificación en su cauce incide en el reordenamiento espacial... ...de viejos a nuevos asentamientos sin que eso signifique abandonar el río como eje territorial básico en la existencia de los ocho pueblos tradicionales, Belén, Wiribis, Ram, Potam, Bicam, Torib, Bacum y Cocorit, de noreste a sureste. Pueblos que se puede observar se ubican a lo largo de las márgenes del río Yaqui. Para el sistema ritual Yaqui, el bautizo celebrado en la fiesta de San Juan, los días 22 a 26 de junio, representa la unión de los pueblos, donde los asistentes reciben la bendición por... ...por parte de un danzante de Pascola... ...y le extiende a todas las personas... ...en los cuatro puntos cardinales... ...a los cinco continentes... ...a los que no pudieron asistir... ...y a quienes murieron en la sierra... ...en el monte y en el valle... ...inclusive la construcción de sus espacios rituales... Se, ...se liga a los beneficios que otorga el río... ...donde el mezquite, el álamo y el carrizo... ...son necesarios para las ramadas... ...donde se reúnen las autoridades tradicionales... ...donde se realiza la danza del venado y el Pascola... ...al son de los músicos y donde se habilita la cocina. La relación con el río es significativa en la propia cotidianidad, pues se expresa como origen, como espacio territorial y como existencia cultural, aspectos que los yaquis, ante el temor de perder sus costumbres, conservan celosamente, por lo que los aspectos más difundidos en su relación con el río se basan en las actividades productivas en torno a la sobrevivencia económica. Acceder al agua es abrir campos de cultivo, aumentar la producción de alimentos y sobre todo tener la suficiente agua para sus actividades cotidianas en el ambiente desértico del noroeste mexicano. Esta es la, la, la palabra que hemos traído con ustedes el, de parte del equipo de solidaridad con la tribu Yaqui, que nos hemos puesto a en conjunto con, lo, con la tribu, apoyándonos mutuamente, apoyándolos principalmente a ellos y buscando esas redes que nos permitan seguir con este apoyo. Muchas gracias.